Pablo Mora como Mora. Nico West. Y Vito como DJ Cabezós. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo, capítulo número 12 es de la quinta temporada de un podcast más eh, Recordarle a la gente que estamos con un invitado, un grande Pero antes que nada tenemos que Presentes, presentarnos nosotros Porque todavía no nos conoce la gente <risa> Parto, parto ustedes sí, señor Bueno, me presento y yo lo presento sí. Como quiera Bueno, pues, yo estoy... presento aquí al joven que está hablando hace poco Que es el señor Don Nico West está ahora a mi derecha Sí, Como Jesús, tomarse, tenía que tomarme un sorbito. Sí, tenía que tomar su sorbito. El, el hombre de las máquinas que está allá sonando es el DJ Don Cabezón. Y a mi izquierda se encuentra el señor Mora. Esto es Un Podcast Más. Recordarle a la gente que todos los jueves estamos en vivo a través de www.facebook.com slash Un Podcast Más. A ah, eso de las 9 y media, 10 de, de las 9, no 8, 10 Somos nueve responsables sí, y llegamos atrasados. Lo que sí es puntual es los días viernes y los días domingo a las 22 horas sonamos a través de www.radiosonidomas.net Todos los tiempos, toda la música están en Radio Sonido Más. Mire, qué bueno. Y como les venía adelantando, tenemos un invitado sí, a esta se semana. Hacemos spoilerazo. Sí, pues, así, así soy yo. Bueno, sí. bueno para los claro. <ríe> Tenemos un invitado que estuvo tocando la, este, la semana, semana pasada bien. la semana pasada en la casa en el aire Mientras nosotros estábamos en, aquí en el aire Estábamos trabajando y queríamos ir, pero bueno, no pudimos, nada que hacer pues. eh, Estamos junto a Jaime Espinosa o Espinosa, como prefiera la gente llamar Un aplauso por favor sí, que Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias <ríe> Bienvenido Hola. al programa. Mucho muchachos, gracias ¿Eh? por la invitación. Estoy encantado de estar aquí en el departamento de estudio de un podcast <ríe> más, Estudios Oeste Argentino. En el piso 14 de... Piso 14. <ríe> 14. En el aire realmente. <ríe> claro, <risa> esto sigue se hace en el aire. Sí, y nada, pues, más feliz que la cresta de estar aquí, con usted, muchacha. Sí. Que... Es una alegría Ajá. para nosotros también tenerte acá en el programa. Feliz, feliz, feliz. Bueno, Partamos entonces este programa haciéndole las preguntas incómodas ¿no? Oh, no. claro, se cambió el calzoncillo <risa> esa sería una pregunta incómoda o, o los dio vuelta nomás <risa> por segunda vez claro. ¿por qué no tiene un calcetín? <risa> oh, o ¿por qué son distintos? no, así es tengo... Los cassettes de muchachos, Está muerto, mi está muerta, Sí, ¿no? me salió un chalazo. <risa> <risa> eh, hace cuánto creando música. Ah, pero eso eh, no es sí. una pregunta No, no, no, no sí. partimos con Partimos, con suave. Suave. Eh, mira, tipo 2013 más o menos, 2012 más bien, ya, sí, tipo 2012 eh, me fui al Peñón del Maipo después del terremoto. Se acuerdan cuando andábamos sí. en Chile, uno 2012, un año bastante apocalíptico. ¿Eh? Sí, porque se acababa el mundo, yo miré el suelo, estaba gateando en Bellavista eh de de la se pone como <risa> eh, iba caminando por y caminando por el suelo. Y... Perdón, caminando, por el suelo. caminando por Bellavista y se puso a terremotear, yo miré el suelo y dije, "Bueno, si se abre el suelo y veo lava, cagamos." <risa> Si no pasa nada con eso puta, La vida sigue Y en realidad el apocalipsis no va a llegar nunca. Así que o sea, no llega Y no llegan las calles la la... no, Nos tenemos que bancar nomás la humanidad Con sus tremendas Con sus tremendo... su falencia, con su falencia ¿no? algún, En algún momento tenemos que arreglar esto. Bueno la cosa es que me fue al cajón del mic Después de ese, de ese periodo y, y tenía ganas de ver Si es que salían canciones Si es que tenía como una parte mía Que podía como florecer ya yeah. y ahí en el cajón como que guitarreando, escribiendo los sueños, cachayco, y escribiendo algo de, de prosa por no decir poesía, ¿caché? y Ay, oh, la canción, canción <risa> <de fondo. risa> sí, <qué onda. risa> Me emocioné. Eh, ah. <risa> pues como en ese periodo me puse como a intentar hacer algo, ¿ya? Yeah. Después ya volví a Santiago. Con las ganas así... ¿Cuánto FIFA tiempo después? Eh, yo creo que estuve como nueve meses en el cajón del Maipo eh, ¿Y ahí tenía una casita era una bien, carpita? No, no, no, por favor Bueno, en el cajón del Maipo en invierno, compadre <risa> Carpa no, no, no pasa nada No, no, se necesita una casa, se necesita una pierna Se necesita harto cariño Porque si no, yo una estofa así más o menos <risa> claro. no, si le, eh, bueno, atardece a las 5 ya es esa hora hay que poner esa canción eh, Si no, no, no pasan si, claro. si no, no, no despertai no, no Despertai <risa> no, no. congelado ya, ya, bueno. Y claro, después de eso Volví con los kilos menos Por <risa> de, con el, por el por Generar el, deporten, el calor claro. Y ahí ya me puse Como a, a componer canciones Me junté con una amiga, ¿cachai? La Josefa Cáceres que anda por ahí escuchando. Espero. Un saludo para él. Un saludo para la Jose. Y nos pusimos a hacer canciones, ¿pum? ¿cachai? La voy a de primero perder como el, eh, la timidez, ¿cachai? Que hay que como darse permiso para componer canciones. Es como raro. Como en realidad una acción que no tiene ninguna complicación, pero da caleta de vergüenza soltarse en eh, claro, conjunto oh, eh, el... claro oh, o sea es normal que uno parta escribiendo oh, malas cosas más claro es normal yo creo pero en algún momento uno se pone más serio y empieza a resultar y eso decantó cache ya voy a hablar todo programa de... no está bien ¿Sí? continúe por favor eso decantó que en un momento fui a juntarme con Felipe Cadenazo de Matorral de mm -hmm. cadenazo y que está detrás de un montón de proyectos súper importantes, ¿cachai? que son proyectos sencillos, pero son importantes y le dije Felipe, eh, tú producirías un disco mío ¿y qué dijo el y el Felipe, ¿cachai? yo creo que más por lo buena onda que es me dijo que sí <risa> sin haberme escuchado nunca Ajá, yeah. y, y yo cagado de susto ¿cachai? y dije, voy a hacer un disco por <risa> y lo voy a hacer con cadenazo man, ¿sí? que es un hombre súper respetable bueno, tiene una historia que parte así a principios de los 90 que hace dos años se ganó el, eh, un premio así al mejor productor <risa> de del año y su disco también ganó eh, el, el disco de Matorral también ese mismo año ganó ¿caché? el mejor disco del año son así bueno, ¿sí? bueno solo que Chile bueno, tiene muy poca difusión igual ¿no? Sí, eso es lo que pasa normalmente. Son en Chile. gente muy talentosa que tiene que tiene un trabajo muy largo detrás y que igual se mantiene dentro de un anonimato. ¿no? Claro. Oye, me imagino que antes de grabar el disco que está como como nos contáis, soltando y rompiendo un poco el cascarón, sí. hubo que ensayar harto y hubo que buscar también el lugar adecuado. O sea, es Mira, ver, hay distintas maneras como de empezar en la música y como de qué, fumarse un pito? Ah, no, no, no, no. No, es le, le tengo un consejo a los amigos que, que estuvieron en ese momento que estuviste tú. Ah, que, que lo sé ah, lo de. Que pueden estar pasando ahora también claro. por ese proceso. Mira, de el otro, el otro día una niña me dijo, una niña de Antofagasta que está súper ligada a la música, la voy a mencionar, la, la Lizy Valenzuela, la Lizy. Uh -huh. Es una chica que está súper ligada a la música hace muchos años, pero desde afuera. La chica, ya, ya. Como que siempre está ayudando a Saiko, está ayudando a bueno, un montón de bandas, de salón... Como que poniendo toda su energía en eso. Y de repente ella me dice... Oye, ¿sabés que Voy a grabar voy a entrar al estudio a grabar una canción. ¿Cachai? Como de la nada. Entonces yo le digo... Puta, así es lo que quería hacer, hazlo. ¿Cachai? Pero esa güey no te va a acercar a la música. O sea, grabar una canción no te va a hacer más músico... Ni te va a hacer sentir más segura de ti misma. ¿Cachai? O sea, de partida dime si la canción es tuya. No. No, porque ella está atrás. Claro. ¿Y, y tú, no, no. tú te sabías? O sea, ¿sabías tocar algún instrumento? No. Entonces, el hecho de que pasís por instrumento, o sea, por un estudio, a grabar un cover sin tener conocimiento de algún instrumento, lo que te va a generar, ¿cachai?, es solo una experiencia de tener una hueá grabada que no vaya a poder defender nunca. ¿Cachai? en realidad no te va a acercar a la música sino que te va a generar más inseguridad eso es lo que yo lo que yo le dije, lo que yo pienso uh -huh. entonces mi, mi dulce consejo de las 2 de la mañana porque eso es estábamos <risa> hablando ¿cachai? antes de irme a acostar fue como, loco, o sea, si a ti te interesa la música y por algo estáis con esta intención ¿cachai? yo creo que lo más honesto es que Bueno, int intentes tocar un instrumento, ¿cachai? y intente desarrollarlo, por precario que sea, tu capacidad técnica en el fondo. Eh, y intentes componerlo, claro. creo, o sea, aunque Y para aunque... eso, yo le tengo la solución. Ah, Porque para, para romper el cascarón, para soltar la habilidad de músico, necesitas buscar la mejor sala de ensayo este donde estés. Y para eso está Band-Aid, que es la primera aplicación en Chile... Que cuenta con todas las salas de ensayo a nivel país Su cómoda interfaz de geolocalización te permite encontrar la sala, estés donde estés Y acomodarte ahí en el mejor espacio que puedas encontrar Así que ya lo sabes amigos, ya lo saben band disponible en la Google Play Store Band-Aid Hay que ensayar harto para... Está solo para Android. Está solo para Android. Sí. Bien. Bien, porque ese igual es... es la... Es del pueblo. La es, es, del music, es la, es plataforma, la, la plataforma, plataforma del músico. <ríe> sí. Y el músico del pueblo. Güey. Qué bueno. Así ¿Sí? Me parece súper bien. Me parece súper ¿Le parece si Nos cantamos algo para mostrar ese sol, esa soltura? Ya, de... ya. Bueno, me parece súper bien Para eso estamos aquí <ríe> Para defender un poco el... ¿Les contamos la que idea. aquí el señor Spinoza? Sí, sí. sí o Jaime ¿no? sí. sí. Es que es un hombre artístico sí. eh. Spinoza Spinoza Spinoza Mas que cosa <risa> para que lo busque ahí en la aplicación verde no podemos decir su nombre porque ¿por qué? <risa> porque no nos auspicia <risa> si, si algún día nos auspiciara le diríamos nombre yeah. No, bueno, si sí, después igual lo... sí, a <risa> tener que sí, decir Buscando sí. promociones surlicios Sí, también, sí. Pero yo, no, <risa> claro, <risa> claro, no pero Igual a... también podemos compartir el enlace ahí ah, en el móvil Perfecto, pero sin nombrando Para que lo busquen también eh, señora aquí está armado ya con la guitarra Tiene los micrófonos alrededor Y nos va a tocar unos temitas en vivo pues Para que los disfruten ¿Qué? Sí, señor ¿Qué nos sí. va a presentar para partir ¿Con qué partimos hoy día? La primera composición se llama... Veamos si la guitarra esta final Sí. Eh, ya, la primera bueno, canción se llama... Esa canción eh, en realidad es una improvisación. Eh, Nos vamos a partir con una canción que se llama... Eh, De vuelta al amor. Que fue la primera la canción que abrió... Eh, el último disco que lancé que se llama Spinoza es eh, una canción que le gusta a toda la gente que es como ya eh, un obligado dentro de las tocadas sí, me gustó por lo menos Yo sí. la, la, la encontré gente. bastante igual pegajosa tiene un ritmo bastante... Un... el coro es, es pegajoso Bacán y no, porque una canción como que se, se ha quedado como si tú me vas a pegar la gente y... y buena onda eh, tiene como una raíz así como de, de pop latino cachai, aunque también es algo original Entonces la gente como que la escucha También siente que, que la conoce un poco Aunque nunca la he escuchado Sí como que se, tiene... se siente algo así entonces? Esto es De Vuelta al Amor Espinosa en vivo, en exclusiva En un podcast más Eso, Esto se llama De Vuelta al Amor me lleves de vuelta al amor que me llevé de vuelta al amor quiero que me lleves de vuelta al amor que me guíe de vuelta al amor nunca fue tan grande la fuerza del mar que intentó hundirnos misterioso atravesía Pasar la tormenta ha logrado unirnos, gracias vida mía. Que nunca apagaste el faro en tu corazón, luces encendidas. Siempre guiando en tan buena dirección, hoy que estoy dispuesto solo a amar. Tengo a ti ya tu ilumina quiero que me lleves de vuelta al amor que me lleves de vuelta al amor quiero que me lleves de vuelta al amor que me guíes de vuelta al amor no hay razón más grande de llamarte y cuidarnos juntos amorosa travesía los antepasados han andan a gracias vida mía que nunca pagaste fueron tu corazón un por siempre guiando en tan buena dirección hoy que esto Esto solo ama me entrego a ti ya tu irunina quiero que me lleves de vuelta al amor que me llevés de vuelta al amor quiero que me lleves de vuelta al amor que me guíes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 gioso, sublime, ah, impresionante. Sublime, su, su, <risas> so supreme, supreme. Oye, eso era de vuelta el amor aquí en vivo. Esto esto es novedad del podcast. No lo hemos hecho muchas veces y no. de, de hecho es bastante agradable sí, el, que, el, que que suene que el tema en vivo así. Qué rico el formato acústico sí. para, pues, sobre todo en nuestra posición que estamos tomando una cerveza. Es como <ríe> que, <ríe> <Claro>. que <ríe> Oye, más tanio. Cuéntanos un poco de dónde salió esta letra, eh, ¿la sacaste de cuando está ahí en el cajón? Eh, no, mira, esta canción, mira, yo como que he tenido la pretensión de hacer canciones al estilo que a mí me gustan. Yo creo que todo el compositor le gusta. Sí, claro. Y después, a uno le sale lo que le sale nomás, ¿cachai? Y... Como que no, no podís forzarla. Claro, y la es como, oye, me gustaría hacer una canción así, que se vene a Zyla, Y luego, ¡no! <risa> ¡Claro! Entonces esta canción, como que me salió en dos segundos Y yo dije, no, po, si es así de fácil, y además es tan pegajosa Entonces... Eh, no puede ser una buena canción Entonces como que me resistía, como que me daba vergüenza yeah. Y después de eso fue como, putas, ya tengo que hacerme el cargo no posible Lo que hiciste fue cuestionar tu talento, en realidad O sea, más que el talento, como... Sí, sí, sí. Tus composiciones Lo que sí, tú porque haces. hay canciones que demoran más y uno le pone más mente, ¿cachai? entonces como que dice, ah, esas canciones mejor <risa> Claro, Pero, Pero no, como también, también la... hay otras que, que demoran harto y después decís como que no, esto no me sirve Y la maté, la pensé sí, demasiado y, y veces, se murió también, sí, sí, sí. Y esta como que salió tan rápido y tan fácil y me parecía tan pegajosa y, y como tan... tan pop, puedo decirlo sonido agradable un sonido agradable claro, como que al final fue como oye no, no me gusta esta canción porque me avergüenza un poco y luego de eso fue como ya puta hay que aceptarla y hagámosle la letra ¿cachai? o sea terminemos la letra y la letra habla un poco acerca de de la bola espiritual cachai y emocional que yo trabajo en mi canción ¿cachai? que es como puta, moverse desde el corazón y <coughs> conectar con los antepasados y buscar la sanación eh, Generar una vibra positiva en la vida que uno tiene eh, Buscar la belleza y... Oye, sí, Hablando un poco de eso eh, De la belleza, de lo positivo y todo el ¿Eh? La semana pasada en la casa en el aire Estuviste presentando por primera vez eh, Tu tema, voto de luz pero Giro de luz, gota, o sea, perdón, giro de luz. Eh, Ay, La iglesia, eso, la, cerveza, la cerveza, <risas> la cerveza <risas> gire, con, con lenguaje de señas eso, A eso quería ir sí. Y puta que, que, Cuéntanos la experiencia que sería, ¿De dónde salió cómo, esta idea? Cómo. Mira, la, la intérprete de seña uh -huh. Se llama Marina Isabel loco y, o sea, En este momento Le levantaría una estatua así de, sí. Donde donde sea eh, Estábamos grabando el videoclip ¿cachai? De Giro de Luz Que se viene pronto ¿Ya? y Que va a ser el próximo single Y de repente yo digo loco, ¿Por qué no tenemos en el video A una intérprete de seña? Y el video para, o sea, por supuesto un video parado con 100 pesos <risa> <risa> fue como De repente me acordé que mi amiga Marina Isabel Con la que no hablaba hace un montón de rato Estaba estudiando esta web Entonces le digo, oye Marina Isabel ¿Tú eh, participarías? ¿Te, ¿Te, <risa> claro, ¿te animarías? Y ella por supuesto se cagó de susto Y me dice, ¿sabís que Jaime? Bueno, ¿Onda yo soñaba con hacer esta web? Yo soñaba Ay, no, no. con hacer lengua de señas con banda en vivo o cualquier cosa que tuviera que ver con música. ¿Y cuando tengo que grabar? Puta, en dos días. <risa> <risa> no por presionarte, pero es por presionarte. No por presionarte, pero aquí vamos la... directo al amor, ¿no? Así que, nada, preparó la canción, nos juntamos, ¿cachai? Eh, le pidió todo el consejo. Ella está estudiando recién, yeah. está como en segundo año, porque se, se estudia caleta para poder hacerlo. Pues como llegaría a ser un par de monos con las manos uh -huh. eh, y estudió caleta pidió consejo a todos su, sus maestros y maestras, cachai, de allá de la escuela no sé cuál, debería saberlo si está por ahí en vivo no. <risa> y nada, no, pues llegó con la weá aprendida y me dice, sabéis que yo quería puro hacer esta cuestión y yo le digo, entonces me subí por el chorro y le digo, puta, entonces ¿por qué no lo hacemos en vivo? y me dice, me encantaría Y eso fue, yo creo que hace como tres o mes, meses más o menos. Y de repente, pa, se, se pudo concretar este miércoles, este jueves pasado en el evento que tuvimos en la casa en el aire, ¿no? Que fue como, "Oye, ¿y cómo lo hacemos? Puta, partamos de poco, cachai, y hagámoslo solo en tres canciones, porque ella ya se había aprendido Giro de Luz para el video y tenía y tenía 2 semanas para aprender dos canciones más, cachai, para que no, no no claro. Y la seguridad de hacerlo en vivo y toda las movida Así que... Claro, porque el... hay un tema de interpretación también y todo el cuento sí, No porque... es solo hacer la seña también sí, tiene que Sí, expresar... es que en, en vivo súper, súper lindo Yo no sé si han visto el video que publiqué en, en las redes Porque en vivo... Además de ser algo súper poco común ¿cachai? Que genera una, una situación así como de hipnotismo De a alguien así como moviendo las manos en vivo uh -huh. eh, Es una cuestión súper linda Eh, y es como ver a alguien bailando ¿cachai? Con las manos Y diciendo cosas ¿cachai? Entonces bueno, Es súper súper lindo Habían un par de personas sordas Ese día ¿cachai? Que fueron uh -huh. para ver la cuestión eh, Yo a, a, hace un tiempo atrás Había aprendido Que las personas sordas disfrutan la música ¿cachai? Que las personas sordas Salen a bailar la, la siente en su, en el, sienten. Sienten las la vibraciones. vibraciones. Exacto, claro. Mm. Entonces, o sea, es muy normal que tú vayas ahí una salsoteca y que haya una, y hayan sordos pasándolos la raja bailando hacia todo ritmo, ¿cachai? Porque por la vibración y por los bajos, los hueones claro. así... La marina me decía que estaba en una mesa carreteando con los sordos, porque son ganas bueno, para carretear como todos los seres humanos, digamos. <risa> Y, y están como siguiendo la música, ¿cachai? estaban pasándonos la raja y dice, ¿pero como si ¿sí tú no escuchás? Y entonces le dice mira, pone la mano en la mesa. Y claro, ponéis la mano en la mesa y escucháis bueno, la vibración y vamos. Po. Entonces los sordos que fueron el jueves estaban súper contentos, yo que así, on, on fire. Porque los locos estaban súper contentos, lo entendieron todo. Uh -huh. Entendieron las canciones, entendieron las letras de las canciones. Y, y gozaron con la vibración de, de lo que estábamos transmitiendo bueno, Una, bueno, mucho más allá hippie de decir Oye, la, la vibración positiva es como bueno, yeah. la vibración que genera la música puta, se transmite y lo, bueno, lo sienten en el cuerpo ¿sabes? entonces, no, acá ando, bueno, yo quiero llevar así el intérprete de señas para todos lados Y darle yes. más fuerte a los bajos de la, de, la, de la música que hacemos Para que la gente también lo sienta Ya es alguien parte de tu banda ya. Sí, por pues la Marina es parte de la banda de todas maneras o sea Yo me puedo bajar de la weá, pero que ella suya <risa> ¿Y sabes qué? También se siente muy bien ¿Eh? Vestirse ¿Qué? bien se siente muy bien Y para vestirse. Ahí se viene otro, pégalo con todo. Yo estoy aquí ya habían vestido aquí con este yoki bastante guapetón, usted tenía una chasca bastante indecente, así que Sí, está loco Pero qué callera, señor. Para taparse esa chasca indecente, para taparme las canas. Cállese, por favor. No. Para taparse esa changa horrible que tiene mora, está nucaps. Nuestro nuevo oficiador, que le damos la bienvenida, eh, son expertos en gorras. La temporada de otoño-invierno ya llegó a New Caps. Gorras, dad hats, snapbacks, buckets, beanies, mochilas, jerseys y mucho más lo encuentras en New Caps. Gorritos bolivianos. Gorritos bolivianos. No, eso no sé si tiene. Ah. Eh, eh, hacen envíos a todo Chile pagando cómodamente desde tu casa con tarjeta red, compra, visa, Mastercard, Masterplop y todo el cuento. Así que lo encuentras en www.nucaps.cl. N-U-K-A-P-S, por si acaso. El New experto caps. en gorras. Eso. Yo creo que pronto se viene algún concurso de alguna gorrita por ahí como lo hicimos la semana pasada para tapar la chasca o para tapar la calvicie no sé pues. sí, sí. <risa> lo que ¿pa haya que tapar para pa sumar elegancia ¿tú? claro sí. para verse fino y pa elegante exacto obvio. más 10 elegancia son new era son originales sí. Eh, nos vamos con el siguiente tema o, ¿O, otro o quería hacer una preguntita antes? otro temita otro temita sí estamos dedicados a ¿Qué ¿Qué nos va nos va a tocar? <risas> Esa pregunta es Oye, Se generó silencio incómodo sí, es que Eso normalmente pasa conmigo Hable, sí. hable por usted yo, yo, yo, yo quiero escuchar Yo, yo no puedo que me hacer una pregunta nada. O puedo decir algo con la mejor de la intención ¿Ya? Y en ese momento justo va a quedar un silencio Y va a sonar esto oh. Que ya pasó a ser mi, mi canción ya. Mi tema <risas> principal Sí, bueno son somos buenos muchachos ¿Qué? O sea, El doble sentido es un, sí. un indicador de salud eh, ¿Qué canción vas a tocar? Vamos a cantar una canción que se llama Talking About You eh, Que un pasanudo de Gattach Oh, esa es la, la que me dejó pegado a mí eh, Que también es una canción Así como que uno con los pocos recursos que tiene Porque yo no soy instrumentista que estudie En alguna escuela moderna de música O la proyazo, la real ah. y, Que todos veían los locos ahí ¡Va, pa, va, pa, pa, pa, pa, pa. Que a, la, así, a la escuela pues, si quieren auspiciar Les dejo ahí la mano la... Si, quieren una... Una si quieren apoyar este, <risa> este proyecto <risa> Tan auspicioso Y, y <risa> que va creciendo tan rápidamente eh, Entonces uno de los recursos que tiene Trata de eh, traducir las guayas que se le van corriendo ¿no? Y este es un pasanoa Que nos está tocado con la técnica que tiene un, un instrumentista Entonces eso también le da una personalidad distinta a la canción Buenísimo. Y en el disco ustedes la pueden escuchar que está en Spotify, que no me no decir pero yo sí eh, en YouTube y toda la movida. Eh, ustedes pueden escuchar que está tocado como una banda de garage, estoy intentando un bossa no. No, no, no no parece hotel, no no, parece una eh, Big Band, ni claro, Montalbiani, ni Berlioz, sí, estaba tocar con con la idea de la casa. Pero sé que pega bastante, así que esto es hablando de ti en vivo en exclusiva podcas más Perdón, vamos a Perdón que interrumpa, pero está sonando algo un poco extraño. pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa hablando de ti hablando de ti a veces me sorprendo hablando de ti hablando de ti suspirándote mis ojos brillan Mi aura se ilumina, pero a veces me pierdo y busco en vez de agradecer. Todo es difícil, a veces me pierdo y busco en vez de agradecer. Todo es difícil. Oh, oh, oh. Pensando en ti Pensando en ti Nos imagino recorriendo lugares infinitos Pensando en ti Recordándote Cómo cambiaste mi vida Le hiciste más sencilla Pero a veces me pierdo y busco me agradecer To es difícil a veces me pierdo y b buconme se agradecen es difícil a veces me pierdo y b buconme se Todo es difícil A veces me pierdo a veces me pierdo Me encuentro hablando de ti, de ti, de ti, de ti de ti a veces me pierdo a veces me encuentro me encuentro hablando de ti, de ti, de ti, de ti, de ti a veces me pierdo me encuentro hablando de ti, de ti de ti de ti Qué bonito, ¿eh? a mí me, me, me llega mucho ese tema, oh, porque, me, porque me ha pasado, me ha pasado sí. que me encuentro Bono hablando temático, de esa persona, de esa persona especial que a uno le... Del Mora. Del Mora, ah. del Mora. gracias, <risa> del Mora. gracias, me, me siento me, me paro especial. En el, me pongo en el baño frente al espejo y empiezo a hablar del Mora. <risa> ¿Cuándo, será desnubo, desnubo, de ¿Cuándo será el día desnudo después de bañarme? Y ¿cuándo será es? el día? Que, ¿En qué temporada? Que me abrace. <risa> <risa> que me abrace con otro con so, otra intención. Solamente puedo hacer esto. No sé. ¿cuándo no será el nada día? Nada, comprometedor, le tocó al hombre. <risa> tocó lo, cuándo será el día en que... <risa> Pero, Es no, que diga que nos van a tocar. <risa> no, a mí me toca mucho el bosa también porque y yo en algún momento de mi juventud a locada toqué jazz y llegué por ahí al lado del voz entonces como que eh, tocaba la la garota de, de Ipanema en claro. saxofón y ahora... tocá el saxofón? tocá saxofón, si, sí. ahora la tengo salsa, la... Tom Lisa Simpson, ahora dirigido. no, ahora toco las garotas de los quietos de Santiago Centro <risa> pero... las garotas de San Camilo claro, de Vicuña ahí con... <risa> Por favor, sírvase. Sírvase. Sírvase con todo. Sírvase. Ahora sí puede ah. <risa> Ahora que ya canté voy a tomarme una chelita. supuesto. Buenísimo. Oye, eh, se nos acerca aquella sección. Ah. Pero antes... De... La sección de tomar. <risa> oh. Pero antes, <risa> antes <risa> eh, cuéntanos un, da, un poco de tus músicos. Permiso, hagamos un poco de silencio. Dale. Escuchen. Ah. Qué gran salida. No vamos a decir porque nos están auspiciando. No, pero... <risa> Pero el día en que no a los a oh, los mortal. a los empresarios cerveceros nosotros somos buenísimos para la cerveza y le haríamos una <risa> bueno <muy buena, risa> porque toda la semana <risa> yo creo que por lo menos sí. son ¿Cuántos litros? Un, dos, tres, seis, Una ¿no? vez contamos yes. cuántos litros nos tomamos en todos los capítulos que han pasado. Y, los... bueno. y de lo curado se <risa> Y de volado como, se eran me olvidó. Como, eran como 100 litros más o menos que llevábamos en ese tiempo. Ahora no sé cuántos llevábamos. Claro. Que... Eso fue como en la primera temporada. Oh, esa música nos indica que ha llegado el momento, la sección más esperada por... Toda la gente de Facebook, de Mixcloud Por papi, mami, niño De Radio momento. Sonido Más <risa> Radio Sonido Más, nuestro jefecito Andrés Estos son los Cortitos, a cargo de nuestro querido DJ Cabezox ¿Qué se nos viene ahora, por favor? Por favor Por favor Póngale Póngale ¿Ah? ah, esto, eh, Estoy en ver, vivo Empieza con un Facebook ¿Qué? ¡Oh, maestro! Yo creo ahí hay, hay una conexión especial, ¿no? Sí, por, por supuesto. ¿Ya tengo que empezar a hablar? ¿eh? Por sí, a hablar por favor. Esta es tu vivencia con respecto a él. Este, este señor señor momento. Ya, ¿eh? Este y... es señor Luis Alberto Espineta, que creo que es un ser así absolutamente iluminado, que tiene una coherencia brutal. O sea, alguien que quiso vivir la vida... Eh, y tuvo la, la suerte y la estrella de poder vivir eh, con mucha coherencia, ¿cachai? Sin venderse nunca a, a la publicidad, a los sellos, a una, nada. Vivieron un tiempo igual que un, fue un tiempo más más inocente también, ¿cachai? Era un tipo que... Yo, a mí me regalaron hace poquito un libro que se llama Una vida hermosa. Bien. ¿Sí? Y ahí cuenta un poco la, la conmovisión que tiene eh, el flaco. Y él dice que en realidad... Para poder tener una obra hermosa, para tener una discografía hermosa, para tener un una producción hermosa, el secreto es tener una vida hermosa. Si uno tiene una vida hermosa, lo que tú hagas ahí va a estar plasmado, y tu espíritu va a estar plasmado en lo que tú hagas, entonces va a ser un hermoso jardín. igual ¿Ese es tu mantra ahora? Yo creo que siempre es difícil... Sobre todo mira donde estamos ubicados en este momento, ¿cachái? Estamos aquí en Santa Rosa contrapara acá, departamento Ay, es... <risa> piso 14. Piso... Y imagínate todo el caos que hay acá en la ciudad. Sí. Es como, o sea, ¿cómo uno puede tener una vida hermosa en este nivel, con este nivel de caos? Entonces, sí, es un mantra, sí, es una búsqueda y Y se hace difícil porque uno tiene que buscar otras pegas uno tiene, que... uno tiene que Sobrevivir ¿cachai? Uno tiene que sobrevivir y, y este es el lugar y y, la, y y el tiempo que nos tocó Entonces Bueno entonces sí, Uno tiene que tener una vida hermosa está claro uh -huh. Para tratar de ser un, un, un buen canal de De energía Un buen canal de arte Un buen canal de cariño Un buen canal de De palabra, no sé la hueá que sea. Para mí Spinetta tiene eso, pues, bueno, fue, un buen... fue un canal así, súper limpio, por donde eh, se trajo muy buen arte, muy buenas canciones, muy buen mensaje eh, y mucha belleza al mundo. Fue un canal hermoso. Fue un canal hermoso de todas maneras, sí. ¿Vámonos con el siguiente? Dale. Y esa no. canción me encanta, Perdido en Tierra la Raja, bueno, se parece a Catch Meal, pero tiene sí, un mensaje está... así. Es súper bueno el señor que tenemos aquí detrás del señor Spinetta sí, bueno. Spinetta es un muy gran músico sí, muy bueno. Oye, Nuestro jefe nos está mandando saludos Andrés Astorga Y la señorita Bárbara Urbina salud. Saluda, saludos a usted Mora Saludos, saludos salud. Vámonos con la siguiente Oh, qué buena <risa> canción... Puros temas buenos Esa canción se, se llama... Son los planetas Los planetas Esa canción premio. se llama Segundo Premio, que parte del disco que se llama Una Semana en el Motor de un Autobús <risa> Que es un disco igual, uno de los discos, eh, igual yo no soy español, pero voy a decir lo que yo pienso, ¿cachai? Ellos son una banda emblemática del, de la música alternativa española Y yo creo que el disco de una Semana en el Motor de un Autobús de ser uno de esos discos como puntales, ¿cachai? Ahora... Eh, Tiene un montón de discos que son súper relevantes dentro de su discografía ¿sí? yes. Pero pero ese disco está súper bueno Está súper bueno y es súper influyente igual eh, Yo dejé de escuchar a Los Planetas en un momento O sea, yo los descubrí en un tiempo que existía Last FM O en un tiempo que se usaba Last FM sí. Y pasaron de la noche a la mañana a ser la banda más escuchada Por mucho de mi reproductor ¿sí? Estaba Radiohead y Los Planetas ¡Bah! Ah, la mierda, borría. <risa> Hoy creo que nunca algo más por eh, alcanzarlo el, el Puede ver, ver cómo se le rompió el corazón cuando dijiste Radio ah, <risa> fanático de Rey <risa> <risa> Yo amo Radio. Creo que lo he dicho en todos los capítulos. ¿no? <risa> <risa> sí, pues en ese tiempo de Bueno, bueno, estábamos hablando de los fronteras sí. Y, y nada, pues como que la guitarra así Saturada, hueón, la, la pared de ruido Así, una hueá que me encanta, como que genera Un hipnotismo, ¿no? Eh, hay muchas bandas así Gringas, y de allá viene la cuestión pues, ¿Cachai? De, eh, el punto es como lo hagas El punto es que para mí, ¿cachai? Uh -huh. El hueón estaba cantando en español ah. Entonces, ahora Me costó caleta entender lo que decía ¿Cachai? Porque no se le entiende De no, los españoles son... Pero apenas empecé a entenderlo, ¿cachai? Como que se me abrió la cabeza Y fue como, weón, me encanta esta música Esta cosa me hipnotiza Esta cantidad de ruido, me encanta, ¿cachai? Eh... Y ese disco, ¿cachai? Por sobre todo, creo que un disco así Pero fundamentalmente, Chacal y... O sea, ¿usted recomienda, aparte de este tema, el disco? O sea, yo de los planetas recomiendo eh, Una semana en el motor de autobús Por supuesto ¿Por yo creo que igual hay que escuchar el primer disco eh, Super 8 creo que yeah. eh, de viaje y esas canciones así que son maravillosas que puedo hacer, whatever eh, y yo personalmente recomiendo un disco que se llama eh, La leyenda del espacio ya yeah. que es una respuesta a la leyenda del tiempo que es como una biblia del flamenco Y ellos toman los palos flamencos ¿cachai? y los pasan por esta moledora de, de ruido. Yeah. Entonces tenía un disco, guacho, moral, uh -huh. que que toma este ruido, cachai toma eh, palos flamencos folclóricos tradicionales ¿cachai? y los mueve hasta un punto que tú puedes decir, aquí suena incluso Radiohead. La leyenda del espacio. La leyenda del espacio. Pa, pa, pa, es un pa. disco brutal, así brutal. brutal. Vamos Con a esas recomendaciones brutal. nos vamos a la siguiente. Esto que Ay, a... igual tiraron a señor Chenarro. Se yo está de, está a la parte de, de los planetas no es tan hacha la pala, lo feo que vaya así. <risa> no es tan relevante, pero es un huevón que está que tiene la suficiente altura como para para estar ahí, ¿cachái? El señor Chenarro es un gran compositor de canciones, tiene un listado enorme, ¿cachái? Eso de discografía. Es, es un es un poeta, es un escritor, es un pensador y tiene discos que son súper relevantes igual así, si uno revisa la revista de Rock Deluxe que antes se le hacía chupete acá y ya desaparecieron sí. creo sí. eh, tu veis los discos del Señor Sin de uno tras otro como lo mejor del año así como los planetas sacan el disco y es lo mejor del año según el Rock Deluxe está el Señor Sin también saca un disco a mí me encanta él por la, por la prosa que tiene por cómo mezcla lo cotidiano con con lo poético Eh, por cómo es desprejuiciado para hacer una canción tras otra ¿cachai? sin buscar eh, el rock o buscar como el estilo sino más bien como uno se da cuenta que está, Fluir. Claro, Tiene está, su estilo está fluyendo una canción tras otra y también me gustó mucho que también respetan mucho su cultura folclórica esta canción que está uh -huh. sonando Tiene una beta folclórica, pero también tiene una beta bien indie británica, ¿cachai? Hay unos violines sonando atrás... ¿Se pueden escuchar? Uh, uh, ¿se sí, puede escuchar pues, Sí, es, es un tipo de compositor que vale la pena escuchar si uno quiere como componer. como tu referente en cuanto a al proceso creo, de composición. Sí, creo que uno de da mis uh -huh. referentes en algún momento, creo que lo, lo escuché mucho. El, el Mundo Según, El Rayo Verde, El Ronroneando... Eh, hay varios discos ahí que para mí fueron bien relevantes. Esta canción la, la elegí solo porque eh, en un momento, por ejemplo, ahora empieza a agarrar fuerza y empiezan a sonar los violines, ¿cachai? Como que la canción uh -huh. sube sin dejar de ser una canción sencilla, uh -huh. está sí. y, y la canción se llama La Decoración y habla acerca de la ciudad, ¿cachai? Entonces uno puede tomar una hueá, un, eh, algo poco trascendente, algo cotidiano y elevarlo, ¿cachai? A algo que esté a otro nivel, el arte uh -huh. puede hacer eso, ¿cachai? Me gusta, esto es el el Antonio Luque Te lo tengo en Facebook <risa> Siguiente tema Aparte se ve como esos violines iban decorando sí, con bueno. arreglos musicales, sí, todo bueno. bonito Y esto es... Ya, este bueno. es una... no voy a decir que un descubrimiento porque lo descubrí yo ¿Cachai? Eh, la Fran, la una, una pintora que anda por ahí que anda por ahí anda en mi corazón también Hoy eh, oh, me... este tema es super bueno <risa> Sí, sí. Eh, Me presentó al príncipe pues, Y me dice, mira, te voy a mostrar algo bien Pero a lo mejor te va a dar un poco de vergüenza Escucharlo porque es como que alguien que se escucha Como Flightemace uh -huh. ¿Cachai? Y de repente yo lo escucho y claro, el loco no canta bien ¿no? Pero Uno le va poniendo atención y te das cuenta Que la altura poética del weón es así eh, La raja Y además la... Eh, Empezas a escuchar otras canciones y te dais cuenta que el loco sabe lo que está haciendo El loco de verdad estudió bossa nova, ¿cachai? el loco de verdad y bebió de una raíz uruguaya eh, Y el loco tiene una... Eh, o sea, él, él no publicó ningún disco, ya yeah. pero él hizo muchas canciones Y él grababa eh, con su o sea, de la manera más atorrante que se te ocurra, ¿cachai? con casetera poco menos mm -hmm. Eh, sus primeras canciones eh, y y ahí quereron botar, ¿cachái? Entonces, este es un tipo que murió en el anonimato casi, ¿cachái? Incluso en Argen en en Uruguay, que es su país, no es tan conocido y el tipo huevón es un genio, o sea, un genio, sus canciones son maravillosas. El tipo tiene una luz tan hermosa como la de Spinetta. El loco tiene un talento musical notable, sus letras, huevón, tienen un mensaje espiritual y es una persona que andaba por la vida, ¿cachai? que se enfermaba y se iba al hospital salvador de allá es ¿sí? un weón que... Mm -hmm. osea, o habían personas que así estaban haciendo documentales de él mm -hmm. unos chatos así como ustedes, como yo, como... Para, él, para la universidad estaban haciendo un documental de él y no lo pillaban porque el weón pasaba enfermo en hospitales públicos chau ¿sí? y es un tipo que vivía preca super precariamente ustedes buscan a costado Pena, El Príncipe en Youtube mm -hmm. Y van a encontrar algunos documentales de él En donde él dice Yo me considero A mí me dicen el príncipe Pero yo me considero que soy parte del pueblo dice. Porque yo de verdad paso hambre mm. Yo de verdad cuando me enfermo weón, Me voy al hospital Y tú lo veías, un loco flaco Que parece que estuviera en la pasta <risa> Le faltan dientes Que dan ganas de abrazarlo Y el hueón tiene weón, una producción así, Musical increíble Y la hija el eh, que aparece varias o sea, que parece así como de manera eh, bueno, aparece varias veces dentro de sus canciones ¿sí? yeah. la de hija de manera continua ¿eh? exacto eh, de manera numerosa eh, agarró sus registros del papá se ¿sí? lo rescató lo encontró y su trabajo ahora es de, de difundirlo. Como ahora lo estamos, haciendo, haciendo, estamos, estamos escuchando sí. Yo de hecho esta canción la estoy, la estoy tocando un cover en mí Porque a mí me parece que... Es que este tema igual es bastante Muy bueno bien. Y aparte el coro es acá como lo estamos escuchando eh, También es bastante pegajoso el sí. supo dentro de todo usar bien su voz eh, Usar una lírica bastante buena que se te podía pegar Chevo. Sí, hay, hay, o sea, hay varias versiones de ello Hay una canción de Manu... O sea, esta canción la tocaba... Verota eh, Chingó, que es como bien Hype, así como que A esta gente le gusta y la weá Eh, después de tú hay otra Que se llama eh, Oh, no me acuerdo Pero que corta Mano Chao, que es la otra Ah, ya o sea, Que otra canción no te da se, se, no... se, se nos acabó, acabó el tema <risa> claro, vamos. Siguiente, vamos, vamos, vamos, siguiente. Hablar, vamos, dale. No, ¿Sí? si pasa De repente, pasa, es que el príncipe la lleva bueno. Lisandro Aristimuño Elisandro el testimonio para vestirte hoy. Eh es, o sea, él, alguien me dijo por ahí que según Espineta antes de morir se había dicho que Elisandro el testimonio era la persona a la que a la que había que ponerle atención en Argentina. Elisandro el testimonio es, es un personaje que sus papás fueron directores teatrales eh, y vivía en la Patagonia, así como el como el, al, al sur del mundo eh, argentino y Entonces él viene con esa concepción teatral, ¿cachai?, de hacer canciones, que a mí me parece súper interesante, que, eh, pues una, o sea, a mí el disco Diorama de Silverchair me volvió loco sí. y no me, no me acordé de ponerlo acá, porque eh, las canciones estaban compuestas como para una pantalla de cine, ¿cachai?, ¿Ya? entonces ese efecto cinematoscópico de las canciones que tú escuchas ahí un estéreo y se te abre, ¿cachai?, uh -huh. una pantalla visual, Es algo que él desarrolla muy bien ¿cachai? como él nace, él estaba en el sur cachai y los horizontes son muy amplios uh -huh. las canciones tienen un horizonte muy amplio son panorámica pan uh -huh. claro son y, y como tiene una, una composición como teatral él incluyeye ca recursos que no necesariamente son musicales ¿cachai? como significa ampliar cosas como significa poner sonidos que no deberían estar como significa armar canciones como si fueran actos, como, con partes que a lo mejor eh, una composición tradicional no, no pondría ¿cachai? como exacerbar la atmósfera de la canción, ¿cachai? yo creo que todo eso es súper relevante y como que se puede acceder ahora a través de la tecnología igual, como a través del sí. remix, a través de de componer en el computador DST, excitador aural y todo eso claro y no, sí. me parece notable realizando el testimonio me gustó, fíjate me gustó, sí, no lo ve... bueno, he sí, me gustó bueno, esa o no bueno, bueno, bueno. con la siguiente Jorge Drexler, sí, obviamente Jorge Drexler de era un reo. maestro de Sheo sí. bueno, esta canción chiquilla, <risa> esta canción <risa> está es dedicada a están escuchando muy buenas sí, noches, bien. estamos acá en un podcast más <risa> Eh, y nada pues, o sea, yo creo que todo lo que puede decirle Jorge Drexler lo sabe todo el mundo pero Jorge Drexler es un, es un visionario güey, es un innovador y un compositor de primera línea eh, y además eh, es un gran instrumentista, este hueón toca la guitarra así de sí. una manera brígida Sí, ha hecho varias clínicas y presentaciones sí. acá y da charlas y ya, cosas de bueno, veces... Es loco, ¿cachai? <risa> es un genio de la música, ¿cachai? Sí. Y que se mantiene bueno, en un bajo perfil, con una humildad total, como que él está dedicado a hacer su música. Es un tipo que ha sido visionario para hacer eh, aplicaciones de, de, de celular, ¿cachai? Eh, ha mezclado distintos formatos, en bueno, el último disco creo que lo hizo solo con su guitarra y hasta las percusiones, la armó solo con la guitarra o sea, un tipo que ha experimentado todo lo que podía experimentar y además unas canciones weón, que han ganado un Oscar o sea, ¿Qué, ¿Qué más se puede pedir? ¿Qué más se puede pedir? <ríe> ¿Qué, yo recuerdo, una, mi hermano una vez me dijo si a ti te gusta este huevón porque estaba cantando, como sacando esa canción esa Me haces bien ¿Qué? y vino la canción así, media de Lucchetti <ríe> Que también pueden oficiar este programa Pal bajón ah. Ah. Y... La... Llegó medio atrasado Qué vaso con los, no está yendo los goles. Tú estás ahí, y... Me es loco si tú seguís escuchando esta música, es... bo, nunca te va a ir bien, porque esta música es como familiar. Sí. Sí. <risa> esta música es, estamos es para toda la familia. Es como ponerla el domingo eh, claro. en la vale. cena familiar. Si, sí, no, yo digo el tiro, o sea, a mí no me interesa ser un artista para 10 personas, bo. O sea, hay gente ya ya íbamos a poner un poco heavy Metal. Pero hay gente que dice que bueno, los artistas chilenos son famosos, son populares sí. Y o sea, yo creo que una Javiera Meina con todo lo popular que es Si va a Curicó, si va para pa el sur, si se mete para un pueblo chico o sea, no o sea, yo no sé cuánta gente la conoce realmente claro. La teníamos de a la próxima semana No podía hablar ¡Ah! Ah, es que dice ella ah, y, por, y por eso que sus su micrófonos son rosados <risa> Porque viene ella No, sí, yo creo que hay que abrirse a, a la popularidad A ser popular Y, bueno. y ponte tú Jorge Terexel es un tipo que no ha tenido miedo a eso ¿sabes? Uh -huh. Y ya ha, ha sido innovador dentro de lo que él hace bueno. Me parece que un buen la raja Tenemos más ¿Tenemos más? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Parece. Oh. No, eso indica que, que no tenemos más. ¿Se acabó el programa? No, no, no se tenemos acabaron, más. Se acabaron los, se acabaron los cortitos. Ah. Los cortites. Ya. Tenemos... Bueno, ¿puedo, ¿puedo decir los que seguían? Ah, no. Camila <risa> <Daniel> Hernández. No, <risa> no, no mentira, <risa> no, no me Nicolás. Lu claro. Luis Jara, mañana. <risa> <Claro>. Patricia Maldonado. <risa> Noche de ronda. <risa> Grande influencia de Espinosa pues, bueno. eh, Vamos parecida. con la siguiente canción no, Esto ya Nos es... vamos ahora ya con Tus temas ya envasados Tus vamos, temas guacho. ya listos Grabados con... Vámonos con ella músicos, Yo con ella me iría a donde sea A explotar en el libro <risa> <risa> Vámonos con ella entonces ¿Qué? <ríe> Ay que vamos poner ella <ríe> Esta canción se llama Ella Y es del disco Espinosa de Que fue mi último lanzamiento Se llama Ella Está Ella <ríe> no, no, se no, se, no se dice No, no, no, se, no, se, no, no se llama Ella está a punto de explotar en el lío Wow Aquí En un podcast más volver a encontrar De su ko le son canaliza ella Volvemos. Volvemos lo que sonaba era ella. ella del señor Spinoza. S Spinoza, Spinas. Dolzeceta no, no una, una sola serie. No, no, no, no. Spinoza. Que no baglear tanto. Oye, antes de empezar a entrar ya a lo que es el último bloque y yo yo tengo un, una dudita. Cuéntame un poco de tus músicos, entre eso eh, Un personaje emblemático, por lo que leí, es el baterista Baterista eh, de Charlie ver, ¿Cómo, ¿De, de <risas> ¿cómo, cómo llegaron de a ti? La... ¿Cómo los encontraste? ¿Cómo... Eh, mira, eh, primero que todo, yo que tengo que hacerle un homenaje a los músicos porque bueno, en Chile muy pocas personas viven de la música Entonces, que la gente apaña a armar bandas, bueno uh -huh. ustedes lo saben también porque son músicos uh -huh. que se sumen a proyectos que no, que tienen más ganas que posibilidades de de llegar a los Grammys al corto plazo, digamos. Eh, eh, significa que además de, de amor por la música, hay, hay muy buena onda igual. Entonces, yo yo desde el 2014 haciendo disco he hecho dos... Eh, y en esa pasada he tocado con, con varias formaciones eh, he tocado con, con músicos o sea, mi interés siempre fue como ir eh, profesionalizando lo que hago entonces eh, la idea siempre fue ir encontrando músicos cada vez más profesionales yeah. entonces eh, por ejemplo el baterista que tengo yo, la locuesta que no quiso venir es que hoy en la casilla. Es su academia de batería. Ya. Eh, es un profesor de batería y uno de los bateristas, uno de los bateristas técnicos que hay en Chile igual. Bueno. Es un muy buen baterista, caché, Baterista de Charly o sea, García por lo No, por eso ¿no? Que es que se me por eso. te estaba preguntando otra la pregunta. Me preguntaba cuál era la pregunta. Porque ya lo que pasa es que para entrar al estudio eh, eh, uno puede como le decía la amiga, a la amiga ahí Eh, hay, o sea, el estudio te cuenta cualquier cosa, ¿cachai? Entonces uno puede ir a un, a un estudio grabar sin banda ¿cachai? Y eh, convocar músicos para el proyecto en específico Músicos de sesión sí, Músicos de sesión, de... claro uh -huh. O amigos, uh -huh. Entonces, pues tú, para mi primer disco que lo hicimos con Cadenaso Harto harto instrumentos fueron tocados por él eh, La batería la hizo el los Zarauz, alias Dios <risa> que gran hombre que gran alias el ¿sí? <risa> sí, qué... nunca me ha escuchado el de <risa> los alados el nunca eh, te ha escuchado no, nunca me ha escuchado pero igual uno <risa> no que lo tiene es que <risa> no, no <conozco>. <risa> que te conoce que ir a buscar ahí el gran <risa> brazo <que risa> andaba, bueno. y, y luego de eso recién me puse a armar una banda ya yeah. y, y lo mismo pasó con el disco pasado con el anterior O sea, perdón, con el último, que él dijo disco Spinoza. que fui a donde el Jorge Soto me, alguien me presentó a Jorge Soto Jorge Soto es un músico así emblemático terriblemente importante para la escena para la historia él tiene la banda que se llama Sol y Medianoche y Sol de Medianoche que es como una banda como Los Jaivas solo un poco más un poco menos conocida nomás que, tiene, que te cantaba con Sol Dominguez y fueron los primeros en mezclar rock progresivo con, con folklore ya yeah. Eh, y en su momento tuvieron mucha rotación igual y el Jorge Soto es un tipo que después fue el guitarrista y arreglador de Salo Reyes weón, ha producido los discos de palmenia Pizarro es un güey que estaba así en todas y con todos y me, alguien me lo presentó y el Jorge Soto, super buena onda, el, el, el amigo y me dice, güey, yo te produzco el disco, eh, hagámoslo, weón. buena champurria y me, me dice, <risas> Buena champurria, yo te voy a ayudar a hacer el tu disco Listo Y la misma cosa se pues me dice Ya weón, vamos a grabar bla, bla, bla, Vamos a convocar un baterista Y de la noche a la mañana De repente llega el señor Toño Silva yeah. Que es el baterista de Charlie García uh -huh. Entonces el Toño Silva weón, Es un músico terriblemente taquillero Pero es un súper piola también ¿cachai? Y llegó a tocar en el disco po. Y teniendo al Toño Silva ahí Eh, inmediatamente el disco agarró una onda que tenía un, un touch más rockero Y luego de eso fuimos montando con otros artistas Felipe Silva, por ejemplo, que es un, un cabro chico Que es con maradona de la guitarra ya <risa> Pero es un cabro chico eh, La mano de Dios Pero luego tiene la mano de Dios De todas maneras, Silva sí. Puros dioses sí, Son... sí. Usted tocó en el de... Olimpo Una cultura hindú He tocado man. con dioses del Olimpo ¿cachai? Y eso solo me convierte en un huevón Con mucha suerte ¿no? y... y eso Y ahora estoy tocando Como que me armo el set De acuerdo al escenario que tenga ¿cachai? Como que ya pasé la etapa del Spinoza Yo siento, entonces ya no quiero reproducir El, el sonido de del disco Sino que más bien ahora estoy abriéndome hacia otras cosas más acústicas incluso yeah. Me parece más relevante Tener a un intérprete de señas Que tener una conformación de banda completa eh, Así como pasándole la mano a mi amigo eh, Yo he tocado hasta con nueve músicos en escena Y ha sido fantástico Pero el, el, el costo de producción es, eh, es gigante, es gigante. Y moverlos, por ejemplo, se transforma en una hueá ya... Ya algo un poco más complicado. Claro. Pero entre y moverlos, moverlo y no moverlo, mejor moverlo. Sí, pues. Vamos a verlo. <risa> ¿Y sabe cómo lo puede moverlo? ¿Cómo lo puede moverlo? <risa>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 si tiene, sí. tiene que hablar tan fuerte Sí, tengo que hablar fuerte si oye lo buscan en facebook el logo es muy parecido al del café ese larena la, la el que tiene la sirena en el... ese café que se ha vuelto muy demora el logo sí, se usted eso. puede ir con su mac y Claro. No, no, no, yo, yo, con pero, suspensores para con tomarse un, un café, el Lucas que va a saber a caca, que no tiene sabor a café. Sí, en mi ética personal está me, que me tengo prohibido ir a esa huevada. <risa> Buena ética. Esa música no Esa indica... música no indica de izquierda en alemán que ver, sería links, links. Donde la gente en Facebook sí, en ya, invito a todo el mundo eh, a que me, me siga por redes sociales. Eh, he estado ahí, por supuesto, en todas las redes, en YouTube Bueno, o sea, mira, lo más fácil, búsqueme como Jaime Espinoza O como Espinoza, simplemente sin, sin la E Sin la E, claro eh, Y me va a encontrar en todas las redes de, de música digital que usted escuche En todas las plataformas como Spotify, Deezer, eh, iTunes, ¿cachai? Donde sea va a encontrar mis dos discos Eh, el actual se llama espinoza que está como jaime espinoza el primero sea primero se llama gratitud que estaba ¿Sí? 2014 el, claro que está bajo el nombre de jaguar ah, yeah. eh, y eh, me puedes encontrar en instagram eh, le acabo de cambiar el nombre para que sea más fácil se llama giro de luz Como el último tema Claro, porque estoy trabajando y preparando Para lanzar prontamente mi próximo single Que vamos a tener aquí Vamos a escuchar por primera vez Tenemos nueva, el honor luego, nosotros, nosotros de poder reproducirlo Entonces eh, En Instagram se llama Giro de Luz Y en Facebook por supuesto se llama ese Spinoza, Jaime Espinoza En Youtube, búsqueme como Jaime Espinoza Y va a encontrar mis discos completos Va a encontrar algunas presentaciones en bio Va a encontrar algunos videos Eh, de bajo presupuesto y de todas las redes, todas la red. están las redes. Así que puta, encantadísimo, encantadísimo de que podamos conectarnos y que empieces a, a escuchar un poco más mi música. Buenísimo, esa es la esa idea, es la idea, la idea que, que nosotros tenemos acá. Y nosotros también tenemos nuestro espacio en las redes. Nos escucha todos los jueves En www.facebook.com slash unpodcastmás todos los viernes y los domingos a las 22 horas en www.radiosunidomás.net Todos los tiempos toda la música está en Radiosunidomás Y después de eso, si te lo perdiste el Bien, jueves, el viernes y el domingo Y después En www.mixcloud.com slash unpodcastmás Ahí puedes revivir todos los capítulos antiguos y los que se vienen El WhatsApp El WhatsApp, teléfono, llamada en vivo La semana pasada tuve una llamada en vivo Es el más 5, 6, 9, Y no fue para ofrecernos un plan <risa> <risa> Fue... Eh, más 5 6 9 4 0 3 6 1 más 5 6 9 4 0 3 6 1 es para nuestro teléfono para llamar o si les sale Upa, mejor 40 36 1 9 o si les sale mejor 4036 36 sí, ya, ya, ya, ya ya, ya, se nos acaba el programa y hay una grita se me olvida y hay una grita Y a manda saludos a su novia que vive en Alemania entonces. ¿Tú? Sí. Ich liebe dich, meine Liebe <risa> Perdón, eso es una... ¿Estás hablando de amor? Le, le sí. digo Te amo, mi amada ah, qué ¿eh, ¿Por qué suena tan... O sea, el eh, alemán suena como duro, eh, ¿no? Es que tiene que ser... Ich liebe dich, meine Liebe ah, eso oh, es como de Ramstein es como... Como links <risa> Y no, que nosotros cuando nos vemos Nos lanzamos fuego y cosas así ¿Verdad? No Pero hubiera sido genial Eso explica la quemadura de tu brazo ah, También Y hay otras que no se ven Vamos con la última canción Del capítulo de hoy Agradeciendo a todos los escuchas Agradeciendo la visita del señor Espinosa Que vino acá Eh, tocó dos temas para nosotros, para el podcast para que pudiéramos reproducirlo y más encima nos trae su single, o su sea, próximo single. El lanzamiento, la primicia, en exclusiva. Sí, esta canción se llama Giro de Luz, es una canción que trabajé junto con Daniel Cadet, que también es un músico así como que ya demasiado talentoso y que tampoco tiene, según mi opinión, eh, como la repercusión que puede tener un músico de ese nivel. Es un tipo que compone, que produce que mil weas, ¿cachai? Y que le gustó mi música eh, y me quiso apoyar y me dijo, escucha Jaime, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo te ayudo? Y me dijo, ¿sabéis qué? Te voy a ayudar y le voy a producir esta canción. Y la única condición era que lo produjéramos en su departamento, ¿cachai? Porque no quería moverse de ahí porque era más trabajo, ¿no? Como yo. Claro. <risa> Así que me dijo, bueno, tuvimos varias sesiones, trabajamos bastante... Y para mí la idea fundamental era eh, trabajar sobre la idea conceptual de la canción, que era como, eh, además del tema del renacimiento y además del tema de, tra de la transformación de lo que habla la, la letra, era como remitirnos a, a una cultura ochentosa en el cual el futuro era un futuro más inocente. ¿sí? En, uh -huh. en el cual el futuro era estaba todo resuelto. Antes decíamos que En el futuro eh, íbamos a ser biónicos, íbamos a conquistar <risa> el espacio Y en la Tierra todo íbamos a comer bien, ¿cachai? todo íbamos a tener buena salud Íbamos a tener una tabla que flotaba también Automaladores, como los Claro, como que todo iba a estar resuelto y no íbamos a ocupar esas cosas Como que la energía solar bueno, iba a ser la, el estándar Como que era un bonito futuro y en algún momento nos fuimos a la mierda como que se inventaron hay una tranca créeme que, que no hay, que créeme que hay lugares que si sí se usa la energía solar y se usa basta bastante sí, pues, hay lugares donde en el techo está lleno de huerto, uh -huh. como que, bueno, hay, eh, o sea estamos en un tiempo en que el futuro y el pasado están ahí deambulando a la vez y bueno esta canción como que tiene un poco esa, esa búsqueda sonora eh, con, como que trae esa reminiscencia Eh, un poco hacia el pasado Pero también tiene una búsqueda de futuro Estéticamente eh, Estaba acá ah. <risa> bueno, A me gustó entonces... y, y perdón, para terminar sí, sí. Eh, Muy yo, muy pronto, yo creo que de aquí a dos semanas Ya vamos a lanzarlo oficialmente Ya tengo listo el video Buenísimo eh, uh -huh. Fue la canción que lanzamos con la Por ahí, si, si buscan en las redes sociales Si me buscan en Facebook Van a ver que es la primera canción con la que hicimos lengua de señas eh, entonces te va a ver cómo está más interpretada bellamente por marina caché con sus manos se genera un clima bien bien lindo se transmite un poco la emoción del momento y no pues, de que a dos semanas vamos a empezar a mover esta canción linda que se llama giro de luz y espero que pueda un poco recibir en su corazón y en su mente y en su lista eh, toda la buena energía que trae consigo este ¿Alguna fecha próxima ¿eh? Como antes de presentar el tema? El 28 de este mes Vamos a estarnos presentando En el Café Vienes de Viña del Mar Ahí va el giro de luz Con ahí ya, lenguaje de señas Ahí, ahí, sí, va. voy, ahí ya, ya vamos con banda eh, Y lengua de seña Y toda la buena onda que podamos llevar Ah, ya, no nos queda tiempo No, no, ah, no, no onda, por favor, dale. dele, dele Ah, ya, es que se, no, se me olvidó mencionar Que yo soy colaborador, colaborador De La Bandera de la Paz ¿Ya? Ya La Bandera de la Paz es una iniciativa global que en realidad es una iniciativa que eh, nació por Nicolás Rerich que fue un visionario eh, que, como que pone una música súper buena de fondo y como que me disto <risa> bueno. la cosa es que este personaje ¿cachai? visualizó que había que unir a las naciones en un estandarte ¿cachai? y ese estandarte que, que él creó fue la Bandera de la Paz y los años 30 la Eh, países de toda américa se unieron en la casa blanca cacha y lo bueno decidieron que sí que iban a hacer iban a reunirse en torno a un estandarte que lo iban a reconocer y firmaron un pacto que decía que las escuelas los lugares de cultura y los lugares en donde surge y se desarrolla el patrimonio humano cachais se iban a preservar con esta bandera para que en tiempos de guerra no fueran bombardeados Porque decía, weón, bueno, la estupidez humana y la violencia humana no tiene por qué romper la cultura, ¿cachai? Pa romper lo mejor que nosotros hemos sido capaces de crear, que es la cultura y el arte. Entonces, todos los países se propusieron poner, ¿cachai? La bandera de la paz como un lugar que fuera un resguardo para la cultura y que también sirviera para que la gente se, se refugiera ahí, pues, ¿cachai? Como si pues, se ponen a bombardear la ciudad y nos vamos al Bellas Artes, weón, y... Y sobrevivimos, ¿cachai? Y además sobrevive la cultura, y nos, nos escondemos en un colegio y, y podemos vivir. Entonces... Después de eso se vinieron las guerras y el mundo se fue a la mierda otra vez. Y ahora está surgiendo otra vez en Latinoamérica y en Chile, porque Chile es un lugar bien importante a nivel global, donde se vino la Kundalini, weón, donde está lleno de terapeutas, donde está Piñera, donde está, se están discutiendo cosas relevantes para el mundo, ¿cachai? Eh, entre comillas la, la Daniela Vega, la mujer fantástica Fue uh -huh. mencionada dentro de las 100 personas más relevantes De la revista Time ¿cachai? O sea, no es la menor ciudad, ciudad, Se tenía ciudad. un travesti chileno ¿cachai? Que ha sido capaz de sacar adelante Todo su talento weón, Hablando ¿cachai? en un inglés perfecto Y con una prestancia Y un carisma brígido loco, uh -huh. En la ceremonia de los Oscars Echándose la, al bolsillo todo Y diciendo, abran su corazón Entonces, bueno, en Chile la bandera de la paz bueno, está creciendo a pasos desgigantados, ya está discutiéndose en el Congreso para tener un Día de la Paz, para que se pueda izar la bandera en todos los colegios y en todos los colegios se hable de la paz y se instaure y se desarrolla una cultura de la paz. Y eh, la base de la Fundación Bandera de la Paz es cómo nosotros podemos promover la paz a través de la cultura. Y yo tengo la suerte de estar promoviendo la Bandera de la Paz, y la Bandera de la Paz me acompaña en mis conciertos, ¿cachai? Y... Y nada, pues, muchachos, puta, ponganle atención a la Bandera de la Paz, porque en este momento, que estamos súper preocupados de lo que está pasando en el mundo, de que, bueno, se están matando las personas y las grandes potencias, ¿cachai? Y están jugando juegos de ajedrez que nosotros no sabemos de dónde vienen, hacia dónde van, quién está ganando, ¿cachai? En realidad solo sabemos que las personas están perdiendo y que los valores, ¿cachai? la ética humana está perdiéndose Porque si votáramos, si votáramos de verdad bueno, en Chile, en Santiago, en el mundo, donde fuera bueno, Nadie querría guerra, ¿cachai? nadie querría irse la guerra Entonces, bueno, si usted quiere colaborar, si usted quiere participar, si usted quiere crear paz Si usted quiere participar de una cultura de la paz, bueno, yo le invito a que busque la bandera de la paz ¿Cachai? Eh, que una web muy concreta, muy real y, y vamos difundiendo paz, por, porque ¿qué es lo que queremos? ¿Dónde, ¿Dónde podemos buscar? encontrarla? Busquen en todas las redes sociales Bandera de la Paz Chile y lo van a encontrar eh, y se va a dar cuenta del hermoso trabajo que se está haciendo con respecto a eso y, y además lo relevante que es yo creo que todas las personas estamos buscando paz Sí, es algo bastante en importante dentro de la los... humanidad <ríe> que tenemos hoy en día Es necesario encontrar mm. paz, es necesario poder encontrarnos con nosotros y la sociedad que tenemos. O sea, sí. es necesario buscar paz dentro de uno y es necesario encontrar paz en la convivencia, ¿no? Y en mm. este mundo de caos de repente parece una utopía, pero yo creo que es lograble con el esfuerzo, con todos juntos, de... ...podemos lograrlo de alguna forma... ...pero sí, bueno, hay que creer... Hay que creer en la, el... la, la, ...la fundación de la bandera de la paz... ...trae un... Uh -huh. es, ...es bastante típica... ...porque surge no surge de, de la bola jipi de, de... ...oye, ¿cachai? hacemos paz, seamos la unión de los pueblos... Uh -huh. ...sino que surge de un pacto de gobiernos... ...cachai? ...entonces tenemos a Chile... ...que firmó el pacto, el tratado en el año 30 y algo... ...cachai? ...y que solo falta implementarlo nomás... ...cachai? ...implementarlo significa que tengamos un día de la paz para hablar de la paz sí. y que los colegios sea obligación y, se hablar de... el... y sea y hablar y del y tema y lo, y tema, y lo bueno es que ahora lo estamos difundiendo también, claro eso es algo bueno que un estamos difundiendo todo esto porque esto para nosotros también era desconocido ah. no, no sabíamos que había un eh, un acuerdo de, de bandera de paz al, por lo menos en Chile y que se pudiera buscar acá en Chile Y es súper bueno que tú nos hables de eso y que también nosotros podamos difundirlo. Bacán, yo feliz de hablar con él. Para mí es un honor, la verdad, poder ser colaborador de La Bandera de la Paz. Creo que es algo muy concreto, muy real y que de aquí a unos años va a ser el estándar, ¿cachai? Porque hoy día, ayer estuvo en el Congreso, ¿cachai? Ayer los senadores estaban discutiendo si es que se aprobaba el Día de la Paz y si es que se aprobaba que esa bandera fuera la bandera que estuviera en todos los colegios y en todas las instituciones de Chile. Entonces es una hueá que tiene que suceder tarde o temprano, yo creo que más temprano que tarde, y vamos a estar hablando de paz. ya no Y ya no vamos a estar hablando de la bandera ni de la marihuana, vamos a estar hablando de una hueá concreta, ¿cachai? Uh -huh, cultura uh -huh. de paz, bueno, hablemos con nuestros niños acerca de cultura de paz hablemos de cómo te, podemos construir una cultura de paz a través de la cultura hablemos cómo podemos tener una cultura de paz bueno en mi condominio, en mi ciudad es una weá que no es tan loca de, de hay que difundirlo eso es lo que hay que hacer difundirlo para que la gente sepa porque aquí lo que pasa es que la gente no sabe lo que tiene no sabe a lo que puede optar también claro entonces yo creo que también fue una buena iniciativa de que nos hubieras contado esto sí mira, con respecto a eso Uh -huh. eh, voy a decir algo No es normal Vivir en una sociedad En la cual seamos infelices no. no es normal Habitar en un cuerpo ¿cachai? Con una psiquis En la cual lo pasemos mal No es una hueá normal ¿cachai? Entonces eh, es cosa de empezar A, a cuestionarse esa cuestión también ¿cachai? Yo sé que estamos atrapados porque tenemos que pagar cuentas Porque tenemos que movernos uh -huh. Porque tarde o temprano nos subimos al taco, ¿cachai? Porque aunque te subas a la bicicleta te tiran el auto encima igual. Eh, pero, bueno, no es un error mal, ¿cachai? Y en la medida en que empecemos a visibilizar que, que no es un estado normal de las cosas, que la convivencia no tiene que ser una hueá violenta ni insana, que la que la delincuencia no es algo normal, ¿cachai? Que los políticos, ¿cachai?, eh, se aprovechen de su condición no es una hueá normal tampoco, ¿cachai? Que el hecho que la democracia... Eh, que el voto no, no sirva para nada ¿cachai? Se supone que vivimos en una democracia Pero eso es una total mentira Entonces bueno, No es normal pues a la medida que, que uno se acostumbra ¿cachai? A reconocer Que en realidad la vida puede ser mejor Porque la vida bueno, Aunque crees la reencarnación sigue siendo solo una ¿cachai? Y que mañana te vaya a despertar Igual en este cuerpo Igual vas a tener que hacer tu vida O sea, ¿qué tipo de vida querés vivir? O sino, o sea, si querés vivir una vida en paz va a tener que empezar a construirla y empezar a cambiar tus creencias y puta, que vale la pena heredar una cultura en paz ¿cachai? a los hijos, a las nuevas generaciones y bueno o sea intentemos disfrutar más este mundo también ¿no? con ese mensaje de conciencia ah, un aplauso se lo aplaudo, se lo aplaudo. Sí. hay que mentalizarse hay que tomar conciencia de cómo estamos viendo y ¿Y por quién lo estamos viendo así? no tenemos que ya despedir el programa y nos, nos vamos con un tema, el último tema, el último single, la primicia. Un gusto, por un abrazo. Favor, y presente. vamos con Giro de Luz, mi próximo single, en, en una primicia absoluta, una primicia más para... <risa> <risa> para un podcast. Para un podcast más. Les deseo larga vía, muchachos, que le sigan sumando auspiciadores, que se siga sumando público, que sigan sumando Buena Onda. Y... Una poco. Sigan pasándolo cada vez mejor. E invitados. Muchos invitados. Muchos invitado, sí. Nosotros también deseamos lo mejor. Buena música y buena vida. Bacán, gracias. Hasta la próxima semana. Nos vamos conectando. Adiós.